nuestro cronista de exteriores Mauro Monteiro, Mauro buenos días eh, Mauro no buenos días no ya te dije eh, estás sí, al aire sí. nuevamente bueno eh, Pali nosotros estamos aquí frente al municipio porque hace unos minutos terminó eh, la asamblea que convocó el gremio Soem para llevar este, una propuesta este próximo lunes cuando se reúnan en la reunión de paritaria justamente eh, perdón en la reunión de conciliación obligatoria donde se había pasado un cuarto de intermedio eh, estuvimos eh, recién esperando que termine Gustavo Montiel de hacer una entrevista con otro medio para poder hablar con nosotros lo que sí te puedo decir, eh, Pali, que la convocatoria a esta asamblea fue eh, muy pobre porque vinieron solamente 15 compañeros de los municipales en este momento vamos a hablar unos minutos con Gustavo Montiel para que nos cuente qué fue lo que sucedió en esta asamblea Un buen día Gustavo, ¿qué tal, cómo le va? Buen día. La verdad es que muy poca gente vino, porque se ve por el tema de lluvia, este, nosotros recorrimos todos los lugares informando de que íbamos a hacer una asamblea, de lo que habíamos para, para elevarle la propuesta del Ejecutivo y para que definiéramos así llevamos llevábamos la conciliación y, y si acordábamos o no, este, tenemos que definirlo la luna y tenemos que llevar una postura. O sea, como vimos que éramos poca la gente, este, me parece que Cuando se tomó la decisión de, de un paro por tiempo indeterminado, o sea, muchos los empleados que se manifestaron y nosotros merecemos respeto a las bases. O sea, este, vamos a recorrer los lugares, vamos a, a ver si hacer una nueva asamblea para el día miércoles, vamos a ir al, a la subsecretaría de Trabajo, vamos a pedir un cuarto intermedio para el viernes. Este, nosotros dejamos asentado de que... La decisión de, de, de la propuesta eh, la tenían que tomar las bases. Nosotros lo, lo que hacíamos era como intermediario, nos sentamos, pero la decisión final era de las bases. O sea, este, por lo que estuvimos charlando con algunos compañeros, está la, o sea, ellos han visto la buena predisposición, porque desde que se inició esta lucha ellos reconocían el pago y no lo, o sea, y hoy en día este, está reflejado en que han pagado mil y los otros mil los van a pagar a fin de mes a la semana que viene. Quedarían los mil de ahora de octubre, que están viendo, o sea, más el secretario de Hacienda dijo que sobre los últimos días iba a tener una, ya una vista, un panorama mejor por el tema de la recaudación que van a tener y en caso de que puedan pagar, lo van a pagar si lo pagan en conjunto con el sueldo o, o en el complementario. O sea, no tenemos la exactitud, pero siguen con su buena voluntad de aportar estas sumas que venían. Así que bueno, eh, nosotros hemos decidido, este, por respeto a nuestros compañeros, eh, hacer una segunda convocatoria de asamblea. Vamos a recorrer los lugares, bueno, que sea que vengan los compañeros con mandato de base para definir este tema de, de, de conflicto. ¿Cree que el pago de los mil pesos puede haber este, afectado para que se reúnan hoy en asamblea? Sí, totalmente. Pero bueno, puede haberse si por ahí alguno... Este, no, alguno capaz que no era lo esperado, porque ellos querían los dos mil pesos... Pero bueno, nosotros cuando iniciamos el plan de lucha, las mismas bases y el día que estuvimos con Alto Laguirre con los compañeros, le plantearon de que por lo menos hicieran una propuesta para tratar de levantar el conflicto. No hubo nunca. Ahora la hay. O sea, ya hemos pagado. Quizá este, no ha sido lo adecuado pues nos hubiera gustado este, tener una información antes para poder comunicar y para poder destrabar este conflicto nosotros nos enteramos a través de los medios de que iban a pagar los mil pesos, que ellos dijeron ni bien te viene la plata, en eso también tenemos hincapié, que ni bien te viene la plata, ellos depositaron, y bueno, ahora eh, hay una propuesta concreta, o sea, lo, lo respecto a lo demás, vamos a tener que seguir, lo que más nos va a perjudicar, me parece que vamos a tener problemas, son con los 5 mil, pero bueno, parte de ellos aducen que todavía tienen dos meses para, para buscar una solución. Bueno, o sea, que sería la asamblea el miércoles que viene y o sea, salía en un cuarto intermedio para el viernes que por viene. Por eso, nosotros, eh. si, si la asamblea el viernes, decide por ahí nosotros lo, lo, lo que buscamos es... Es más, habíamos quedado con la Secretaría de Trabajo, es que si hoy la asamblea aprobaba, por ahí este, nos juntábamos, labrábamos el acta y este, nos evitábamos ir el lunes. Pero bueno, hoy lamentablemente no pudimos realizar la, la, la asamblea, la tenemos que proponer, y así que vamos a pedir un cuarto intermedio. Nosotros queremos que las bases decidan eh, de esta propuesta. Bien, gracias. No, ¿por qué? Bueno, Pale, escuchábamos. Claro. Montiel del SOEM eh, se decidió este, pasar a un, o por lo menos pedir a la Subsecretaría de Trabajo un nuevo cuarto intermedio para el viernes que viene y el próximo miércoles se reunirían en una asamblea un poco más eh, concurrida porque solamente vinieron 15 este, representantes o 15 trabajadores de la municipalidad y tomar una decisión en conjunto cuál es la propuesta que se lleva a una nueva reunión de conciliación obligatoria. Sí, se puede interpretar la ausencia también como que hay conformidad eh, de parte de los empleados municipales eh, a partir de que la municipalidad ya pagó mil pesos y está el compromiso de la semana que viene pagar los otros mil. Sí, exactamente, quizás sí. eso haya también este, desactivado, pero bueno, este, la idea que tienen desde el gremio es poder terminar esta, esta situación de la reunión de conciliación obligatoria con una propuesta como se tendría que, que hacer. Sí, sí, por supuesto, hay que darle un cierre a este conflicto también. Sí, exactamente. Bien, Mauro, cuando tengas más novedades estarás al aire en Radiocracia. Bueno, hasta luego. Bien, la palabra de nuestro cronista de exteriores Mauro Monteiro desde la Municipalidad de Santa Rosa, donde fracasó esta asamblea que había convocado el sindicato de obreros y empleados municipales para darle un cierre eh, al conflicto que mantiene con la municipalidad por el pago de la suma fija de mil, de dos mil pesos. Nueve y treinta minutos ya está.